Estás a punto de escuchar Palabras con Voz. La palabra la un programa realizado por el Centro de día Ruca Quimay, junto al Radio Coligüe y FM Bocahuyo. Te invitamos a hacer un recorrido en torno a una palabra. La pensamos juntos y juntas desde varios aspectos. Quedémonos juntos y viajemos a través de las palabras Palabras con vos Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en Palabras con vos Bueno, como se dan cuenta, eh, yo no soy Gonzalo, no soy locutor Eh, así que bueno, es lo que hay Soy un suplente, hoy Gonza no nos puede eh, acompañar eh, Así que bueno, acá estamos Le mandamos un abrazo grande a Gonza también eh, Así que, bueno ¿Quién nos acompaña hoy? Acá Cintia Blanca Principecha Principecha Juliano Guishermina Fernando Viviana Chichita. Carlos. Silvia. Hola gente linda de San Martín de los Andes. ¿Cómo andan? Nos esperaban. Acá estamos. Un beso grande, Marion. Bien. Che, somos un montonazo hoy. ¿Cuántos Uno, somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. seis, siete, ocho, nueve, diez... Once, 12 personas 12, en el estudio 13 y trece con Lucas. Un ¿Eh? récord total. Un récord total, es sí, qué bueno. Un récord total. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eh, bueno, recordarles que Palabras con Voz es un programa realizado por usuarios y usuarias del Centro de Día Ruka Kimay, eh, dependiente del Hospital Ramón Carrillo. Eh, esto es con la colaboración de Lucas y Toto. Eh, del Instituto de Formación Docente número 3 y Radio Coligüe. ¿Qué más? Qué más Y la Radio Pocahullo que nos abre las puertas. Muchas gracias, Pocahullo. La Radio Comunitaria del Pueblo. Vamos, Pocahullo. Gracias. Eh, bien. ¿Cómo se sigue esto de la locución? Yo estoy medio perdido porque acá estaba Gonzalo. Eh, no Sí, acá aprovecho para saludar y en este momento, bueno, sobre todo a Gonzalo que no está... En este, en este momento Gonzalo decía Ahora vamos a ir con la presentación Del segmento de La Palabra Las palabras Tienen un origen Y nos gusta conocerlo y compartirlo Las palabras Nos presentan cosas Personas, momentos Y emociones Las palabras No en todos lados se llaman de la misma manera O significan lo mismo Ahora te invitamos a sumergirnos en las palabras Bueno, eh, la palabra del día de hoy Chiques, ¿cuál era? Mari, silencio, silencio y eh, mari la consigna bueno hola hola gente linda la palabra que traemos hoy es silencio ¿Qué te digo que te imaginas cuando te digo silencio qué pensás en tu silencio contacttate con nosotros esperamos tu mensaje Eh, pueden enviar mensajes si quieren al 2944-9142-91. Ahí esperamos los mensajitos de audio. Bueno, gente, eh, en estos días aconteció un hecho muy feo, violento, si se quiere, eh, de alguna manera. Eh, bueno, eh, de este programa, todos los que estamos y repudiamos el hecho cometido contra el señor Néstor Jaimes lo queríamos mucho, esperando a que eso no se repita y la verdad eh, es una tristeza muy grande, un hecho de violencia eh, muy jodida que no debería existir en una sociedad como la nuestra De este programa se repudia eso y pedimos un minuto de silencio para él. Bueno, paradójicamente, a ver, nosotros pensamos en esta palabra del silencio eh, en, el, en el espacio de taller de arte que el, el profe nos trajo un texto que hablaba del silencio y, y estas cosas de la vida, ¿no? Cuando los que nos vienen escuchando en nuestros programas nosotros elegimos una palabra y sobre esa palabra decimos lo que sentimos, lo que asociamos Y a nosotros lo que nos surgió cuando dijimos palabra silencio de la palabra silencio fue esto de estar de luto eh, pensar en descansar en paz no se necesita silencio para descansar en paz silencio de velorio silencio como una forma de respeto así que ahí va nuestro humilde homenaje a Néstor Jaimes un tipo muy querido por nosotros eh, al que intentamos también acompañar así que bueno esto este silencio que, que hicimos fue una muestra de, de amor y de respeto hacia este tipo muy valorado y querido por todos nosotros y nosotras Gracias Guille Gracias Bien Momento de debate Fernando, vos habías traído algo? Bueno, eh, yo traje algo acá para, para leer A ver Silencio, latin, la, latin, silentum, en latín. Oh, en latín, silentum, atención de hablar, falta de ruido, ef efecto de no escribir, pausa, en, en silencio, sin quejarse ni, pro ni protestar, sin hacer silencio, tratar la per... Eh, Tratarla per... Per... ¿qué es eso? Represión Callar Bueno, gracias Fer Che, ehm Qué interesante esto, me quedo con esto último que dijiste Represión Y callar Callar silencio ¿Qué, a, a, a, ¿Por qué eso? ¿Qué se te viene con eso? ¿Por el barucho que hacen o por algo que están haciendo mal? Mm. Y nos dicen, calles de la boca, hagan silencio Bueno, pero hoy ayer, bueno y hoy estuvimos también hablando más temprano de esto de la represión ¿No? Guille, hoy veníamos hablando con Guille esto de, bueno, de la dictadura Y, y del silencio mm, Sí, bueno, justo estábamos hablando, este había un lema que yo recordaba Porque soy la más vieja acá, me parece, mm. acá estamos con Blanca eh, Había un lema en el 75, antes de la dictadura eh, militar Había una frase, una campaña publicitaria que decía el Silencio Salud. lo Rega, que era el ministro de Isabelita, lo, eh, largó esta campaña. Y los que somos más viejos, en realidad después lo buscamos y lo encontramos, porque teníamos esta sospecha. Había un cartel giratorio alrededor del obelisco que decía el Silencio Salud. ¿no? Blanca, ¿vos te acordás de esto? ¿No? eso? ¿No? No. No, no pude ah. hablar Blanca. Blanca está recién operada. Pero Bastante. hace así con la cabeza como diciendo, sí, lo mm. recuerdo. Eh, <risa> Y, y es fuerte eso de las campañas publicitarias que, que nos digan el silencio de salud, ¿no? Como que callarse es lo que hay que hacer, es lo saludable. Lo saludable, porque si no te callabas, ¿qué pasaba? Sí. Te reprimían. En ese momento, ¿no? Te reprimían, ¿no? ajá. Te reprimían, te desaparecían. Claro. Eso pasaba, ¿no? Eh, por supuesto, eran los esclavos. Eh, como siempre le pasó, eso es para los esclavos y eso es para... A eh, las eh, mujeres eh, le honran la oreja, eso es para que se queda para siempre esclavo eh, Ella no, no puede ya tener su libro, su libertad Es ese uh -huh. eh, Libertad también se le da, eh, lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Libertad eh, en el ojo, en, en, en, la, en el diente Sí, pensaba que, que ayer decíamos que no es lo mismo hacer silencio que estar callados, ¿no? Uh -huh. Y que nos hagan callar tampoco es lo mismo que estar en silencio. Uh -huh. Juliano, ¿qué nos vas a compartir? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, palabras con vos y a toda la audiencia. Bueno, la palabra de hoy fue una propuesta del taller de arte, la palabra silencio, que es la que nos compete hoy. El silencio... Uno reconoce el, al silencio como el sonido de los grillos Cri cri Pero también existe un silencio que se disfruta Un silencio que se banca Un silencio que no se banca El silencio puede ser también Cuando quieren escuchar a otra persona Para que alguien escuche el otro tiene que hacer silencio para Para pensar hay que hacer silencio Puede suceder que a veces nos incomode el silencio, pero al fin y al cabo, el silencio es necesario. A veces el silencio nos incomoda y otras veces nos mandan a callarnos la boca. ¿Para qué será el silencio? ¿Por qué se pide un minuto de silencio? ¿El silencio salud? Bueno, hoy nos pasaba, estábamos acá hablando con Cintia, y nos pasaba que, eh, curiosamente, hoy el programa, eh, que le dijimos la palabra silencio, y nos pasó que decimos, che, no nos llegan mensajes, eh, no ha salido mucho en el taller cuando elaboramos esto, de, cuando elaboramos el programa, y, y dijimos, bueno, ¿será que tiene que ver con el silencio? Bueno, algo que surgió en el taller también, que Francisco decía, bueno, el otro día llegué a mi casa y me puse a cocinar. Y me di cuenta que no puse música ni nada Y que estaba en silencio Y guau, wow, me dio placer A mí eso me quedó resonando ¿eh? Porque eh, me pasa que automáticamente Llego a mi casa Y, y pongo música Como que no me va a encarar el silencio ¿no? eh, Y a veces puede ser muy Muy gratificante Estar en silencio En pausa eh, Sin aturdirnos sin mm. tanto ruido ¿no? uh -huh. eh, es, es, es necesario algo ¿no? de silencio para las Malvinas viste las Malvinas también eh, en una noticia que yo puse en mi Facebook puse que encontraron un indígena ahí en las Malvinas no sé del lado de Chile pero también estuvieron los indígenas dicen ahí con, con las Malvinas ahí así que ese minuto también es para Jaime es un gran amigo y uh -huh. para las Malvinas Hay eh, mucha gente que no se sabe mucho la historia y también para aquella abuela plaza de mayo también siempre se hace el silencio para todas las dictaduras que, que pasamos en la Argentina, ¿no es eh, Aprovecho y para recordar el número de teléfono que nos quieran mandar un mensajito el número es 2944 914291 Y también hay que hacer silencio para la, los por la dictadura militar y por los caídos en Malvinas. Sí, también queríamos avisarles que para mandar los mensajes también nos pueden escribir al Facebook, que es Rucaquimey y al Instagram que es Ruca-bajoquimey-bajo salud mental, si no me equivoco. Uh -huh. Bien. Otras cosas que estábamos compartiendo acá, de, hablábamos del, del silencio como castigo o venganza. Que a veces es peor que el grito o la puteada. Cuando sea, no, no te hablan, ¿no? ustedes no les ha pasado, por ejemplo, de tener a alguien muy querido que sea ofendido con ustedes? O ustedes ofenderse y no hablarle? ¿Hacer silencio? Sí. Uh -huh. Pusimos, en silencio va apagándose el alma o el corazón. El, el silencio se genera el silencio de las audiencias. Para que las audiencias escuchen debe haber silencio. El que calla otorga. En silencio se escucha el crujir de los dientes. Guardar silencio es un derecho. Silencio como protección. Silencio como una inhibición. Estar pensando mucho paz te hace mantenerse en silencio si sí, también ayer pensábamos que a veces cuando estamos en silencio nuestra cabeza no está en silencio a veces hay mucho ruido no podemos dejar de pensar en todas esas cosas que nos preocupan o nos ocupan la cabeza no a vos te pasa sin que me miras así en silencio? La, ver, la verdad que yo por ejemplo estoy en casa y a veces discutimos como hay una va para arriba, la otra va para abajo al revés y, y nos quedamos en silencio todo un, un par de horas y pero pasan un par de horas y ya tenemos que estar hablando porque no aguantamos estar sin hablarnos juntas. Y esto también surgió de los monjes, esto de los votos de silencio. ¿De dónde surgirá? ¿Qué ten, ¿Con qué tendrá que ver esto de que haya estén estos espacios, estos conventos y en donde haya como un acuerdo de no hablar, de estar en silencio? ¿Qué se les ocurre? Mira, no sé qué decir. Bueno, te estar en te puedo nunca? te puedo, no, ah. sí, bueno, te puedo decir quién pueda saber Y es nuestro queridísimo operador Lucas. No ibas, mira no está Gonzalo, pero no ibas a zafar. Pensé que sin Gonzalo no me iban a, a pasar la palabra. Y estaba muy tranquilo aquí en, en el control de operaciones en silencio. El operador de radio que muy pocas veces habla. Y está allí eh, guardando su palabra, pero haciendo que los demás puedan tener voz. Sumamente interesante la palabra silencio esta actitud silenciosa de los monjes en sus claustros, en los monasterios, un poco como un gran sacrificio, una entrega, una ofrenda, no ofrecen su castidad, también ofrecen la palabra que es un derecho, que es lo que nos comunica, que en este programa de radio postulamos como uno de los factores más sanadores, no poder hablar, poder decir, entonces me parece que en relación al silencio hay que poder tomarse ese tiempo para hacer una una reflexión, una deliberación y saber que las palabras que no tienen que callarse hay que hay que decirlas y hay ciertas palabras que es mejor no decirlas y ahí hay que saber acallarlas y buscar el silencio y también la mente, la cabeza que no para, a veces respirando hondo, viviendo el presente, conectándonos con los demás eh se pierde un poco esa necesidad y ya no nos incomoda ni el silencio interior ni el silencio exterior. Y creo que hay un regocijo, una paz, una serenidad cuando podemos estar con otros, con otras, con otros y simplemente quedarnos en silencio. Gracias Lucas. Yo me quedo en silencio después que hablas vos porque no sé qué decir realmente. Uh -huh. Está muy bueno esto que compartís. Si te parece vamos a un tema musical y ya vamos palpitando a la primera entrevistada del programa del día de hoy que nos va a contar un poco sobre su experiencia del silencio pero antes eh, vamos entonces con los tipitos y el tema es silencio Marcos. Bueno, estamos de regreso. Eh, estamos con una entrevista. Eh, ¿A quién va a hacer la entrevista? Lujo, sí. ¿eh? Vamos a entrevistar a Natacha Fernández de Cieza, que es la profe de canto de la Escuela de Música y es nuestra querida tallerista del Taller de Música en el Centro de Día. Hola, Natacha, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenas. Hola, yo no soy Yona. Soy, ah, soy Yona, sí, dice. Hola, Yona, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Natacha, soy Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hoy me toca entrevistarte a vos, eh. ¡Qué bueno que me tocó Silvia! <ríe> bueno, Natacha, te voy a hacer unas dos preguntitas. Dale. Así que, bueno, espero que no sea molestia. No es ninguna molestia, al contrario, me encanta. Bueno, ¿qué para vos silencio? Guau, wow, qué pregunta. Hoy estuvimos ahí en el taller de música hablando bastante del silencio y me quedé pensando que para mí el silencio es como un poco el comienzo, ¿no? A partir del silencio sale todo el otro. Salen las palabras, sale la música, salen los interrogantes. Eh, el silencio es como un disparador para mí. Eh, es como la habilitación a un montón de cosas. También es moment hay momentos de silencio que son bastante complejos, pero si lo tengo que pensar desde un punto de vista positivo, es como un, un lindo principio para que salgan un montón de notas musicales, un montón de palabras, un montón de melodías, por ahí va. Uh -huh. Y la otra pregunta es, ¿qué papel juega el silencio en la música? Bueno, estoy eh, tratando mis perras, ¿la escuchás? Sí, eh, se el silencio en la música... Es parte de la música misma La música, como hace un ratito te dije No existiría si no existe el silencio La música nace desde el silencio eh, El silencio habilita la pausa Habilita a pensar de qué manera la música continúa eh, Me habilita también el silencio a pensar Qué es lo que voy a decir después de esa pausa No es lo mismo eh, si yo hablo barbarágicamente Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, A que si yo te digo, hola, Silvia ¿Cómo estás? El silencio del medio es como es como a veces un poco más amigo. Para la música es, es fundamental el silencio. Uh -huh. ¿Qué más me quieres preguntar? <risa> sí, también pensaba en lo que vos nos compartías hoy, Natalia, de que en la danza también un silencio hoy. es muy sí. necesario y, y un respiro. Sí, aparte, eh, por ejemplo, en la danza están lo que son los, los silencios con movimiento, ¿no? Que una cosa es un silencio estático y a veces hay un silencio de escucha, un silencio de estar en el espacio, aunque no lo estemos hablando, lo estamos habitando. Entonces, también como que hay distintos tipos de silencio. El silencio que, nada, que no silencio, también hablamos de eso, ¿no? De lo que es que nos silencien y de, de lo que es elegir silenciarnos. Yo sea, cuando bailo elijo el silencio a veces para ver de qué manera pienso el siguiente movimiento. Y es esto como un silencio activo, un silencio de escuchar también. Porque, bueno, cuando pasa eso. Cuando nos silenciamos podemos ver y escuchar qué pasa alrededor. Porque si estamos todo el tiempo como si era un sonido, eh, es, es muy poco lo que podemos recibir también. Uh -huh. Uh -huh. Natachi, yo pensaba, ¿no? Que, bueno, yo te he escuchado cantar y cantas muy hermoso. Gracias, Guise. Y, y pensaba esto de... Te quería preguntar, ¿qué sentís vos cuando de repente estás frente a una un público que está callado? Tenés el micrófono en la mano y rompes ese silencio poniendo tu sonido, ¿no? Debe ser un momento... Bueno, yo siempre soñé con cantar lindo, ¿no? Pero debe ser fuerte esto, ¿no? Del silencio del auditorio, estar vos ahí, el micrófono, y romper eh, ese silencio, ese momento. Es, es algo así como tremendo. de se, se siente la tremebunde, no sé cómo explicarlo. Es como ahí sí es como un salto al vacío es como no sabes la respuesta que vas a tener del otro lado y también el silencio es como expectante Gen genera como se genera como un colchón de amabilidad también eh, porque hay un silencio que te espera entonces es muy lindo uno está por hacer algo eh, como esa recepción de de de que el público está permeable si vos sentís que hay silencio una cosa es si vos vas a cantar y sentís como el bullicio bueno, ahí claramente no no te están recibiendo pero sentís el silencio que te espera eh, es muy hermosa la sensación uh -huh. es muy hermosa y muy adrenalínica por supuesto, claro de que tenés que tenés que hacer las cosas bien bien bueno La verdad que, que gracias, Natacha. Es siempre wow. grato conversar con vos. Acá estamos todos escuchándote en silencio, muy atentos y atentas. Muy hermoso, ¿Eh? muy hermoso. Así que, bueno, bueno muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por compartir conmigo este espacio y el del taller en la escuela, que hoy fue un día red mágico con las flautas, no sé si lo contaron. Bueno, ¿no fue querés contar un poquito lo que hicimos hoy y de paso al resto de los compañeros que no vinieron, que se hicieron la rata? Pero sí, tuvimos un cual. un momento genial de mucho sonido y de poco silencio, sí. pero de sonido amoroso. Querés contarnos y compartimos con los compañeros y la audiencia? Sí, hoy lo que sucedió fue que habíamos pues flautistas de Paraguay que vinieron a hacer un encuentro con los flautistas de San Martín de los Andes. Entonces hoy nos regalaron un pequeño concierto en el espacio el taller en el centro de día, y fue muy hermoso ver flautistas desde 8 años hasta 18, y bueno, y había un poquito más grandes tocando juntos para nosotros, exclusivamente para nosotros el centro de día. Uh -huh. eh, compartimos un espacio muy hermoso, eh, en general la gente de Paraguay viene seguido, eh, la gente de los flautistas hacen encuentros seguido entonces tenemos el placer de compartir con músicos de otros lugares. Y hoy nos tocó Paraguay y hoy nos tocó en el centro de día, así que estuvo fabuloso. Estuvo Juliano que lo re disfrutó y nosotras también siendo parte de la escuela disfrutamos siempre. Muchas Así que agradecidas gracias. porque hayan compartido ese espacio con nosotras. Uh -huh. Sí, nosotros siempre agradecidos desde el Centro de Día con la inclusión que nos brinda la Escuela de Música con la apertura de sus puertas y con este vínculo tan amoroso que mantenemos. Así que bueno, bueno Natacha. Muchísimas otra, gracias. Nos estamos viendo. Gracias, abrazo, gracias. ¿eh? gracias. Besos para todos. Muchas Besitos. gracias. gracias. Bueno, estamos próximos a la tanda. Eh, así que nos vamos eh, pasamos un mensajito y nos vamos a la tanda. Saludos a todos. Palabras con vos. Hola, bueno, saludo a todos y me gusta la palabra que eligieron hoy, justamente la palabra silencio, que da mucho que hablar. Eh, han dicho cosas muy con las que comparto y muy acordes y eh, quería contar que sí, como como comentó Guillermina, este, el silencio es salud a un nivel... Tan extremo fue esa campaña que en la universidad, yo iba a la UBA, estaban este afiches, eh, donde lugares donde los ponían, los pegaban o los ponían, y me acuerdo que los alumnos los sacaban, pero bueno, después vino la desaparición de alumnos también, ¿no? Fueron épocas difíciles, creo que también esta película que, que está ahora en cartel, Argentina 1985, reactiva un poco esas épocas y donde, por temor, No se hablaba, no había que decir este, nada o tenías que, bueno, que no manifestar lo que pensabas porque era una época peligrosa. Así que, bueno, por suerte tiene el otro aspecto tan lindo que del que hablaron con respecto a los momentos de, de pensar, de creación, de hasta uno estar cocinando tranquilo y pensando y, bueno, poniéndole toda la dedicación a eso. Un abrazo y sigan adelante con el programa. Gracias a todos. Hola. Bueno, muchas gracias, Isabel. Ahora sí, eh, mandándole nuevamente un saludo a nuestro conductor. Nos vamos a ir a la tanda publicitaria. Es la hora 14:33 minutos. ¿Qué es lo que nos permite vivir aquí en el mapa, en la Tierra? ¿Qué, qué elemento del universo es la que permite que las plantas broten, nazcan, luego todo el proceso natural de, de crecimiento? ¿Cómo oh. se llama esa esa fuerza? Que ya no uno podía llamarle energía cósmica. Ahora, la pregunta es, ¿qué nombre le colocaron esa energía cósmica en nuestros antepasados? ¿Cómo le llamaron? simplemente le llamaron Nehuen, Nehuen, Nehuen, Nehuen. FM Pocahuzo Comunicación Intercultural Comunicación Intercultural Documentos latinoamericanos para niños soberanos Soberanía alimentaria para niños Y niñas La calabaza Hay muchas clases de calabazas Es la planta doméstica más antigua del Perú Doméstica significa sembrada, regada y cosechada Tiene un montón de usos Como mate se utilizaba y se sigue utilizando como recipiente boyas para la pesca e instrumentos musicales Las decoraban y usaban para tomar chocolate y las llamaban jicales. Tienen más de 4.000 años los mates burilados, grabados del norte de Perú. ¿Serio? A los mates burilados se les decía libros redondos, porque con sus dibujos contaban las historias de la comunidad. Y también muchos años el mate argentino y uruguayo, antes de ser argentina y uruguay. Pariente de la calabaza, el zapallo Rendidor, alimenticio Un zapallo puede pesar hasta 80 kilos ¡Wow! Y hay varios tipos Calabaza, zucchini Los españoles llevaron las diversas variedades de calabazas y zapallos a Europa Allí se conocían solamente unos parientes lejanos Que venían de Asia y África La sandía y el melón ¡Qué melonazo! ¡Qué melonazo! Soberanía alimentaria Cosas que tendríamos que hacer Llenar el plato Solo con lo que sabéis que vas a comer No desperdicies comida No compres solo porque está barato Nunca tires alimentos Alimentos latinoamericanos Para niños soberanos Y niñas Fue una producción de Asociación Civil Pro Patagonia Para Fundación ESEN Bisurí. Bisurí. Tijeras. Tijeras. Más gasa. No, no voy a casa. Cuando terminemos Más tengo gasa. que a casa. Ay, perdón. Casa. ¿Cómo está la presión? ¿Cómo cómo dice, Doc? ¿Qué cómo está la presión? Está bien. 12 8. 18. No. Cómo no se nos ocurrió. Solamente en San Martín de los Andes Un moderno hospital rodeado por cuatro canchas de fútbol ¿Cómo no se nos ocurrió? FM Pocahullo, la comunitaria del pueblo Volvió 33 de mano El programa de radio del equipo de comunicación popular al margen Por octava, por octava temporada. temporada, regresa al aire patagónico El resumen semanal de noticias con Volvió nuevas voces y columnas, y columnas.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 El gobierno provincial y el gobierno nacional permitieron la construcción de una base militar al Comando Sur de Estados Unidos con la excusa de ayuda humanitaria. Nos dicen que no hay expediente, que no hubo acuerdo firmado, que la intención del donante, el Comando Sur, es buena, es humanitaria. Pero nos preguntamos, ¿puede un Estado aceptar y concretar una donación de otro Estado sin un instrumento que fije condiciones para las partes? Defendamos nuestra soberanía, fuera de Neuquén. El Comando Sur de Estados Unidos Somos la Multisectorial No a la Base Yankee somos Neuquén Somos Pocahuyo Somos Pocahuyo Somos la Comunitaria del Pueblo Bueno, estamos de vuelta en Palabras con Vos. Eh, bueno, tenemos una segunda entrevista eh, que va a ser a Carolina Godoy, profesora de yoga de acá de San Martín de los Andes, la enseña yoga en la localidad. Caro, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno. muy lindo, ahí escuchando el programa. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno. Eh, como te comentábamos antes, habíamos elegido hoy, para el programa de una palabra que es silencio. Y bueno, hablando de silencio, eh, nos acordamos y empezamos a pensar más bien en esto de del yoga, ¿no? Eh, y dijimos, bueno, tiene que ver con esto, nos parece. Sí. ¿No? Sí. Bueno. Para el yo el, el silencio ah. es una forma de comunicación interna Bueno. Bueno, ah. y, a, y, a, y aprovechando, mira, acá está Silvia, una compañera. A Silvia. Eh, que armamos unas preguntitas y bueno, y ella te va te va guiando. Bueno. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Que tengas un, una buena tarde. Gracias. Eh, bueno. tengo una pregunta. ¿Qué silencio para vos? Para mí es, eh, como les comentaba ahí recién, el silencio es una forma de, de comunicación interna, de ir hacia el interior y una forma de conexión con, con uno mismo con una misma. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la otra pregunta es, ¿es necesario el silencio en la práctica de yoga? Sí, en la práctica de yoga es fundamental el silencio. Justamente lo que se busca es como acallar la mente, sobre todo, eh, que la mente no esté todo el tiempo diciéndonos cosas, dándonos definiciones, juicios. Eh, lo que se busca a través de las posturas es como ir aquietando el cuerpo físico, se va aquietando la mente para que también pueda llegar a a un silencio, y eso nos conecte ahí con como con nuestra alma, con nuestra verdadera esencia, como si fuera hacia adentro los sentidos, en vez de estar hacia el mundo externo. Carolina, hola, yo soy Guillermina. Hola, Guillermina. Y, y si sí, se nos vino esto de poder hablar con una profe de yoga, porque por lo menos lo que se nos viene a la cabeza este, pensando en la práctica del yoga es esta posibilidad de la pausa, ¿no?, de, de detenernos, y esto que decías... Eh, de conectarse con un adentro y te, te, te quería preguntar el tema por ejemplo de la meditación ¿no? este, eh, me acuerdo que una vez una profe de yoga decía que para poder meditar había que pensar en un mantra que funcione como una como una especie de cepillito que barra las ideas ¿no? de poder quedarse como pensando en nada es posible es algo que vos pensás en la técnica de la meditación con el yoga se puede no pensar en nada. En realidad es como que el mantra se usa como, se llama como un objeto meditativo. La energía de la mente, en vez de estar dispersa en muchas cosas, se la enfoca en eso. En vez de pensar todo lo que tengo que hacer, una cosa, otra, otra, usamos el mantra y hacemos que la atención se vaya enfocando. Y con la práctica uno trasciende. Es como que la mente, a medida que se va quietando y va entrando en un estado como de calma, Es como si después eh, el mantra desaparece y aparecen otras sensaciones internas. Uh -huh. Está muy, muy bueno para explorar. ¿Y en, Entonces, la vida, ¿Y en la vida cotidiana uno puede ejercitar algo de esto para poder parar un poco la mente, darnos descanso mientras manejamos, mientras cocinamos? No sé, ¿se puede o hay que estar en actitud yógica? <risa> poder se puede. Todo va requiriendo práctica. ¿Qué eh, En la práctica puntual del yoga se va usando el cuerpo, eh, se va, se lo va llevando, no sé, a posturas de equilibrio, bueno, diferentes tipos de posturas y ahí la mente como que de a poquito va frenando, va frenando y, y va quedando como ese estado. La verdad es que si uno no tiene práctica y de golpe quiere empezar, bueno, es más complejo, no estamos acostumbrados en nuestra cultura tampoco. Entonces es como con paciencia y con una práctica sosteniéndolo. Bueno, Caro, eh, gracias por compartirnos tus palabras y compartir este tiempo con nosotres. Y, y bueno, vamos a, a ver si empezamos a practicar eh, momentos de meditación. Bueno, <risa> bueno gracias, por, muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Bueno, Caro, bueno, gracias. Un abrazo. Te, te saludamos so, todo chao. el equipo. Ahora vamos con unos mensajes de la audiencia. Bien, vamos a escuchar primero un mensaje eh, muy especial. Ahí vamos. Hola, palabras seguridad. con vos. ¿Cómo están? Bueno, muy buena la palabra de hoy. Eh, para mí el silencio eh, nos permite poder escucharnos y creo que también es una buena manera de acompañar y tener empatía con, con otras personas. Eh, bueno, éxitos con el programa. Un abrazo para todo el equipo de Palabras con vos Bueno, muchas gracias, José. Eh, vamos a leer otros mensajes que tenemos aquí en, en formato texto. Nos dice Emiliano del Río. Para mí el silencio es una forma de comunicar. Pero también el silencio es bueno para la salud a veces. Muchas gracias, Emiliano. Y hay más mensajes. Eh, Álvaro dice, silencio, hermoso, pero al mismo tiempo horrible. Silencio, paz, pero al mismo tiempo dolor. Silencio, ¿es bueno? ¿Es malo? Muchas gracias, Álvaro. Si les parece antes de pasar al siguiente segmento, leemos alguno más. Erika nos dice, "Los silencios son espacios de oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos." Gracias, Erika. Y por último, María, "Los silencios son momentos de paz." Bien, muchas gracias por los mensajitos. Y bueno, ahora nos vamos al separador de cocina, eh, que ya vi la receta, con estrellita. Si yo te digo familia, ¿qué comida te parece que la acompaña ¿Y si te digo verano? ¿Qué alimentos se te presentan? Si te digo salud, ¿qué pensás en comer? La comida nos acompaña en todos los momentos de la vida, al igual que las palabras. Ahora te invitamos a compartir recetas a partir de las palabras. Bueno, vamos a presentar a Fer, que es nuestro compañero de acá. Bueno, eh, bueno para, pes para pescar hay que tener silencio. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, hay que... Armar el empate... De la... Del anzuelo... Encarnar y tirar... el silencio y tirar... Y hay que esperar en silencio... A que pique... A veces mucho, ¿no? Y a veces mucho... Vos has estado pescando mucho en tu vida, ¿o no? Sí, sí, sí... Uh -huh. Y... Y bueno, y ese, cuando... Se trae el trofeo que es el pescado se agarra y se come y pensamos ¿no? la receta de pescado al horno que nos va a compartir Estrellita porque para pescar se necesita silencio bueno eh, para el pescado para el pez como él dijo viste que hay que pescado y que abrirlo hay que sacarle los huevitos porque eso sirve para volver a pescar entonces vos lo abrís y lo abrís y, lo pon y le pones aceite en la fuente y Eh, cebollita le podes poner, eh, morrón eh, si no, lo haces solo lo pones unos minutos, todas vueltas vuelta vuelta porque no, eh, no se, es una cosa que no se puede lo tenes que hacer siempre en una fuente <coughs> y si no, con un, con un papel envoltorio lo podes hacer a la ceniza también ah, sí, a la cenilla, al, horno. al horno lo, lo condimentas con sal eh, yo le pongo sal, no más así solo con salsita y solo Pero es muy rico, ¿sí? si no le podes poner ensalada, puedes agregar ensalada, eh, puré también. Es muy rico, sí pero a mí me gusta solo. Bueno, espero que les haya gustado el pez. Y bueno, en silencio, cuando yo eh, hago silencio unos minutos también, eh, cuando estoy en la mesa, eh, pido amén y hago unos minutos de silencio. Y amo eso, mi comida siempre, el pescado. Eso es todo, espero que les haya gustado. Eh, nuestra Chita, muchas gracias por esta nueva receta que nos compartís eh, Bien tenemos poemas ¿Verdad? Vamos al separador Las canciones y los poemas están hechos de palabras nos despiertan recuerdos emociones nos transportan en Palabras con Voz. Te invitamos a recorrer más palabras en forma de canciones y poemas. Marino, Marino, Marino va a... Mari, vos tenés, escribiste un poema ¿Tenés algo para compartirnos? Bueno eh, Hola audiencia el, Les traje un poemita A ver, Espero que les guste El poema se llama Te buscaré Dice así Te buscaré en el silencio Mientras me habla tu voz Dulce y diáfana Desde nuestros recuerdos Desafiándolo al olvido susurrándole al silencio que pasarán los días, también los años y aún la vida misma, y los tiempos, todos los tiempos, para recordarme a cada instante que aunque ya no estés conmigo, nuestro amor siempre es y seré eterno. Y mientras todo mi alrededor fluye ent entre el ruido, ruizas y palabras, yo estoy con vos en mi silencio. Muy lindo, Mari, gracias, muy lindo, la verdad. No, no me así que no con la mano porque estuvo hermoso. Ese dice que no. Genial, genial. ¿Eh? Genial, Mari, felicitaciones. Bueno. Bueno, vamos a seguir con un poema de Blanca que hoy no puede leer, pero lo vamos a leer por ella. Lo tituló Silencio. Y dice, el silencio de orgullo, silencio de amor, silencio silencio de tiempo silencio entre los dos las palabras son bonitas cuando salen de tu boca y a veces el silencio puede más que mil palabras el silencio merece respeto y cuando hay tanta injusticia que se rompa el silencio y se pronuncien en palabras en las plazas hay silencio cuando no hay niños jugando o cuando no hay voces reclamando es una plaza vacía Gracias, Blanca, hermoso. Y ahora Carlos y Estrellita nos van a compartir eh, unas, unos recortes de silencio del libro Inundación de Eugenia Almeida. El silencio que aparece en los libros que creó el mundo a través de la Palabra ¿Qué hubiera sido capaz de crear si hubiera permanecido en silencio callarse hacer silencio no son en, en absoluto incomparables. hay gente que se de que se defiende con sus palabras hay gente que se prote protege con su silencio ni unas ni otros merecen ser frutos con, con esos medios no es tan importante lo que somos capaces de decir la verdad se construye con lo que somos capaces de oír el silencio es una forma discursiva que nos permite refutación lo importante no es que se calla sino como se calla lo implícito el supuesto híbrido que camina entre el lenguaje y el silencio ese silencio es condición indispensable para escuchar lo uno implica al otro la verdad desata, des, desatendida La verdad es atendida. La vieja frase, dueño de lo que calle, el esclavo de lo que dices. Una falsa op oposición. No nos pertenecen ni las palabras ni los silencios. Nos atraviesan. ¿Qué, qué es ese silencio? Si nada está en silencio, el es el nombre que ha dado nuestra cultura a aquello que no podemos oír. El silencio produce dictaduras eso es totalmente otra cosa eso es puro lenguaje lenguaje eh, acechado y almorzado almorzado muchas gracias Carlos Estrellita gracias Blanca mariana también Está hermoso palabras más o menos ayer me decías no? palabras Y bueno, gracias también a la audiencia por estar ahí del otro lado Y alguien quiere compartir unas últimas palabras antes de despedirnos Quiero saludar a los chicos de cocina del Hospital Ramón Carrillo Que nos está escuchando en vivo sí, mira qué bueno, qué oportunidad de saludar Un saludo para los chicos de cocina, nutrición del hospital Sí. Y también eh, aprovechamos, ya que nos quedan unos minutos... ...y de paso les compartimos también a los que estamos acá en el estudio... Eh, ...el próximo 10 de octubre es el Día de la Salud Mental. Como es feriado, vamos a realizar un encuentro festivo comunitario... ...una fiesta comunitaria, el viernes 14 en la plaza. De 14 a 19 20 horas. En ese espacio van a haber un montón de artistas locales... ...van a haber actividades... Estamos invitados nosotros los del Centro de Día a proponer algunas actividades, de hecho el compañero eh, Francisco del Taller de Arte va a venir con una propuesta de un trabajo artístico comunitario con los que estemos ahí, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a jugar. Así que bueno, aprovechamos este espacio para invitar a toda la audiencia y a la comunidad, porque como decíamos la otra vez, no sé si se acuerdan nuestros oyentes y si nosotros que estamos acá lo tenemos muy presente, hace unos pocos días armamos un evento comunitario en el Centro Cultural Cotesma, eh, pasamos desmontar la máquina, la película que hablaba de la desmanicomialización. Y ahí quedó un mensaje muy muy fuerte, que es que la salud mental es comunitaria y la hacemos entre todos Así que estamos todos invitados el viernes 14 a la plaza para concretar esta fiesta que la armamos entre todes. Bueno, todos todes. Yo quería decir que no me, no me dijeron feliz cumpleaños. Gracias igual, ¿eh? ¡Oh! feliz no. cumpleaños, Estrellita! ¡Que cumpla feliz! ¡Feliz ¡Que nos cumpla! ¡Que <risa> Bueno, el domingo fue el cumpleaños de Estrellita Y el viernes el cumpleaños de Viviana Así que muy feliz cumpleaños a nuestras compañeras ¿Se puede decir? Sí, eso 23, no quiero Porque también Fue cumpleaños de, a ver, de un compañero que no está acá El cumpleaños de José ¿Cuándo fue? El domingo también Bueno, feliz cumpleaños para José Si nos está escuchando Bueno, mucho el es programa verdad, es botánico, sí. ¿verdad? Eh, a ver mari bueno eh, yo quería dar un beso muy grande a mi nietito bryant bryant te quiero mucho bueno el día 3 de, de octubre cumpliste estos nueve añitos y bueno te quiero mucho papito todo bail bueno qué lindo Vamos cerrando el programa Nos vamos a ir ahora con un tema Silencio de Dressler Jorge, ¿es Jorjito? Jorjito Dressler Y esto ha sido Palabras con Vos Palabras con Vos Palabras con Vos Palabras con Vos Palabras con Vos Palabras con Vos Palabras con Vos Ay, palabras con vos. Palabra Palabra con, con vos, palabras con vos segunda temporada. su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante silencio silencio el índice vertical entre la boca y la nariz el eco en la catedral la brisa en la enredadera entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente detente silencio silencio